Bueno, la conferencia se trata del de lanzamiento por segundo año consecutivo de Gestarte 2009, que es un curso, concurso y beca internacional que auspicia la Fundación El Sonido y el Tiempo, donde está presente el presidente de dicha fundación, el profesor Daniel Goldstein, está auspiciado por la Municipalidad de la Barría a través de la Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo. Y hoy estamos haciendo el lanzamiento y comienzan las actividades. Las actividades se van a desarrollar desde... Hoy lunes hasta el domingo 4 de octubre, en donde todos los días va a haber eh, conciertos a las 21 horas en el Teatro Municipal y este, cursos en donde pueda asistir este, el público en general entre las 16 y las 19 horas también en el Teatro Municipal. Eh, el sábado hay un evento muy importante, es un, se lanza músicos.ar que es un movimiento que va a incluir a compositores y músicos argentinos, también lo por la Fundación El Sonido y el Tiempo, y vamos a tener presente en Olavarría a muchos eh, famosos músicos como el maestro José Bragato, que fue músico de la Astro Sola, el maestro José Luis Castellina de Dios, que hoy ocupa un puesto, un cargo muy importante en Cultura de la Nación, eh, el maestro Saúl Cosentino, que es un músico de la barría, que muy pocos conocen que es de la barría, pero que ha hecho su carrera profesional este, eh, afuera en forma internacional, y nuestro querido Oscar Alem. Así que, bueno, la invitación está abierta para todos y esperemos que puedan concurrir. Bueno, yo vuelvo a agradecer la excelente disponibilidad que tiene este municipio con la muy buena experiencia que hicimos el año pasado, agradecerles a ustedes. Eh, el confiar en que traigamos proyectos que la Fundación tiene como idea de que se distribuyan en el país y tenga un concepto más federal por eso le llamamos este año Gestarte, una ciudad argentina para un evento internacional que esto tiene una gran difusión fuera de nuestro país eh, tuvimos una convocatoria de alumnos, la verdad que bastante buena porque han venido de, desde San Juan hasta el sur, de vuelta son como casi 30 o 40 alumnos La inclusión de los talleres también abre la posibilidad a una forma de trabajo que no sea solamente perfeccionamiento para alumnos, sino para que el público general pueda tener una información actualizada de lo que nosotros concebimos como música y cultura. Lo llamamos también este año Música y Turismo con el objeto de que a lo largo de los años esto se difunda porque ya estamos en el proyecto de, de, del 2010 para octubre, puedo decirlo. ...con la inclusión de una, un aspecto importante internacional... ...que es convocar a una orquesta del exterior alemana... ...por el Bicentenario y hacer un convenio entre Alemania... ...en este caso entre Alemania y la Argentina... ...para que haya un permanente contacto cultural... ...de profesores y alumnos. La idea de Gestarte siempre fue no hacer una actividad... ...en un evento solamente para el momento... ...sino que es un trabajo como consideramos en la Fundación en la educación y la cultura a largo plazo. La Fundación cumple ya casi 18 años y la idea con Gestarte es que Olavarría siga convirtiéndose en el punto central de la región pampeana. Por eso ya proyectar el 2010 para nosotros es un gran orgullo, un gran placer y es una responsabilidad en la cual música y turismo puedan llevar adelante la cosa. ¿no? Estamos contentos por otro lado que además del Fondo Nacional de las Artes que también auspició y apoyó esto, Este año, a través de Castellina de Dios, que fue, digamos, el que se involucró directamente, que hoy está en la Secretaría de Cultura, la Presidencia de la Nación nombra esto de, como un declarado de interés cultural, así que la verdad que es un, una gran tarea y con buenos resultados. Como hicimos el año pasado, de las actividades de, de los cursos, va no a haber premios de becas y de conciertos, ya que algunos de los alumnos de acá el año que viene tendrán sus conciertos, como ha ocurrido en julio, Y, y otros tendrán sus premios de beca, este año va a ser para Italia y para Colombia y el maestro Lourdes particularmente eh, va a ser el concierto nuestro que tenemos en la sede en Bergamo en Palacio de Solorio, él va a ser el director del concierto de la apertura de temporada en Italia así que lo trasladamos oficialmente vamos a, vamos a ver Esperemos que alguno, alguno pueda acompañarlo, ¿no? Miremos para este lado. Allí, bueno, este, los detalles y todo lo que está, está informado en nuestra página y nada, seguiremos trabajando con ustedes. Así que muchas gracias por el apoyo. La, la actividad de hoy... La del día de hoy es la única actividad que se suspendió a raíz de un problema de salud de la profesora que venía a dictar el curso, que es la profesora Mónica Cosachó. Así que en realidad se suspendió el concierto y el curso. Solamente los, el, el, taller, perdón, el taller y el concierto, los cursos de dirección, piano y guitarra están funcionando. Y las sedes, por si los quieren visitar, son el Teatro Municipal, la casona y el conservatorio de música. Y los, los cursos son de 9 a 13 horas aproximadamente. En el teatro, en el teatro, que eso va a estar en la gacetilla. Exacto, ya, ya que estamos una cosa. Lo que él dijo importante, ahí me involucro como pianista, es eh, más allá de la, digamos, la organización, la presidencia de la fundación, eh, yo vengo haciendo una tarea con la fundación de que parte de las estructuras internacionales tengan que ver con música argentina porque el año que viene será el Bicentenario, que es algo que nosotros lo decimos desde el origen, y cada vez que se viaja a Europa, realmente hemos visto que nosotros eh, nos piden que llevemos material argentino, que siempre termina o con el tango o con algún compositor como Ginastera. Eso es un poco lo que en los últimos años nos reconocen afuera. Y venimos haciendo una tarea de ir llevando otras músicas. Ahí surge un proyecto importante que se llama ahora, en vez de músicos le cambiamos música.ar que va a tener su portal y desarrollo que era tomar algunos de los pilares de la música argentina que realmente no tienen el conocimiento o el marketing que tiene un Piazola o que tiene un Ginastera pero, por ejemplo, ustedes van a escuchar al maestro Bragato que cumple dentro de poco así que le vamos a festejar acá a sus 94 años eh, y que realmente ha sido uno de los músicos principales en la tarea de lo que hizo Piazzolla porque hizo todos sus arreglos oficiales fue su chelista y él tiene una música compuesta por sí mismo, que es maravillosa, la van a escuchar, ¿no? Yo en ese caso me involucré como pianista, y traemos a un cuarteto de la Patagonia que de alguna manera involucra lo que queremos a nivel federal, que además tiene un concepto internacional, porque tres de sus músicos hace 13 años viven en el país, pero son de Georgia y de Rusia, eh, y los invitamos a que ellos estudiaran esta música con nosotros, el maestro Bragato, avaló y vio todos los ensayos, cambió cosas, hizo arreglos, y de eso surge hacer un taller el sábado, que era convocar a músicos que nos dimos cuenta charlando que eran dos de la barría, o sea, sentido que es un alumno, fue un alumno de Piazuela que tiene 70 años, nació en La Barría, Oscar Alem, bueno Castiglion de Dios, que es un gran músico sobre todo de películas, y dijimos, bueno, acá hay cuatro exponentes. Eh, muy sólidos de la Argentina, que representan distintos aspectos de esta música, desde lo popular a lo clásico. Entonces la idea fue consolidar acá en la barriga lo que nos, para nosotros es música puntual, o sea, música argentina, con estos cuatro exponentes, y entre el sábado y domingo tocamos la música de ellos. Por un lado yo la voy a hacer con el quinteto, pero por otro lado la orquesta va a hacer la segunda parte de algo que no se hizo nunca, y que es la primera vez, que por ejemplo, la obra de Bragato, Creo que él la hizo una vez hace 40 años y nunca más, es un requiem para orquesta, así que vamos a tener la suerte de que la orquesta de ustedes y el maestro va a hacer, va a hacer esto acá. Ese es un punto para mí importante para relevar.